Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quienes habitualmente escuchan este ciclo de radio del que participan chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires deben escuchar una voz rara. Es que yo no soy Patricia, soy Clarisa. Usualmente conduzco otro ciclo en una radio compañera acá cerquita. Pero bueno, estamos reeditando viejos tiempos. Está Juan, viejo compañero de ruta acá de este Hora Libre en el Barrio. Y están los chicos y las chicas... Preparadísimos esperando arrancar, haciendo radio de verdad, nerviosa. Mira la cara de nerviosa que me pone. Bueno, soy Clarisa, somos REC, hacemos radio en las escuelas y hacemos eh, escuela en una radio de verdad. Hacemos aire en una radio de verdad. Bienvenidos y bienvenidas tercer grado. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bien sentita del micrófono, Bien. por favor. Bien. Bien. Bueno, ¿quién se anima a presentarme de qué escuela son? ¿Quién me lo Yo. Dale. Somos de la Escuela 6. ¿De la Escuela 6 de qué barrio? San José de Calasanz. Así se llama la escuela. ¿Y qué barrio es, Martina? Yo. ¿O quién sabe? ¿Vos sabés el barrio? De Boedo. Muy bien, barrio de Boedo. ¿Son todos cuervos y cuervas acá? ¿Son de San Lorenzo o no? Nah. no? No. No, sí. somos de ah, River. No, Yo ay. soy de River. River. Mirá, ah, mirá. Los perdonamos por esta vez. Bueno, a ver, decime tu nombre. Dante. Dante, bienvenido. ¿Y quién es tu compañero de cuervo? ahí eh, ¿Cómo te llamas? Soy Valentino Valentino ¿Y acá quiénes están? Martina Martina y Valentina ¿Y Valentina? ¿Cómo andan, chicas? Bien Valentina, cara de nervios tenés ¿Estás nerviosa? Sí Bien Contame, ¿con qué seños vinieron? Con el señor Gabriela ¿La señor Gabriela? ¿Y quién más? La señora Carla ¿Qué? ¿La señor Carla de dónde es? De la biblioteca La señor de la biblioteca Bien ¿Y quién más está? ¿Bien más acompaña hoy? ¿Quién es? El papá de Tiago, la mamá de Charo. Bien, estamos acompañadísimas y acompañadísimos. Decime, Dante. Y unas psicólogas. Y una psicóloga Todo el equipo, toda la comunidad educativa está hoy acá en FM Riachuelo. De este lado, ¿a quién tenemos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Yo? Sí. Santino. Santino. Bienvenido, Santino. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y ahí quién está al lado de Santino? Luna. Luna. Y acá comparte el micrófono conmigo. ¿Cómo te llamás? Más arriba, uy, abajo, ¿no? Más arriba. Sofía. ¿Qué tal, Sofí? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo sé que estuvimos trabajando y que ustedes trabajaron un montón más con la señora gabi Derechos del niño, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Derechos sí. del niño y de la niña mejor, ¿no? Porque si no las dejamos afuera me las me niñas. Veo. Y en los adolescentes, que todas las veces me dijeron, y los adolescentes, y las adolescentes también, ¿no? Sí. ¿Sí? Estoy sí, obvio Bien, y ustedes para arrancar a hablar de los derechos del niño Empezaron viendo un video de samba ¿puede ser? Sí Bueno, ¿escuchamos? Un video de samba un poquitito Y, y después dale. seguimos charlando con los chicos y las chicas de tercer grado De una escuela de Boedo que nos visita por primera vez, dale Zamba pregunta ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé Oh no, el niño que lo sabe todo El niño sí. que lo sabe todo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 Y ahí estábamos escuchando, tal cual lo hicimos en la escuela, yo llegué a la biblioteca y ya habían arrancado con la seño, con la bibliotecaria a ver este video y después se pusieron a charlar sobre los derechos de las chicas, los chicos y las adolescentes y los adolescentes. Dante, ¿vos sabías que los chicos y las chicas tenían derechos? Sí, antes sí. no, pero hace poco supe, como hace unos meses, semanas. Bien, es parte de lo que aprendiste en la escuela este año, bien. Y ustedes se pusieron a pensar, entonces, ¿cuáles eran los derechos de las chicas y de los chicos? ¿Cuáles son esos derechos que son muy importantes? el Derecho a tener vivienda. Derecho a tener vivienda. Derecho a la educación. A la educación, muy a importante. A jugar. A jugar. Arriba del micrófono, Sofí. Derecho a tener casa. Bien, derecho a tener casa. Derecho, tener a, ropa. No... ¿Tener derecho la ropa? a no ser discriminado. A no ser discriminado. ¿Qué otro derecho podemos recordar de lo que escuchamos y que está bueno? Que a quieres, la salud. A la salud. está bueno A la el, educación. A la educación. Mucha gente nos está escuchando hoy y está bueno recordar que todos estos son derechos. Ahora, que sean derechos, ¿quiere decir que siempre se cumplen? No. No. A veces sí, a veces no. ¿Es una obligación de quién que se cumplan los derechos? Del gobierno. Bien. De, de la gobierno, familia. Del Estado, de la familia. Sí. Bien. Decime, Dante. De... Al micrófono, Dante, si no, no te escucho. De la gente que nos cuida. Bien, eso está bueno que decís. Dante, todos los chicos y las chicas tienen el derecho a que alguna persona adulta los cuide. A veces está la familia, a veces no está. Cuando no está, los gobiernos y el Estado tiene que hacer que esos derechos se cumplan. Pero ustedes estuvieron leyendo noticias, ¿no? Sí. ¿Qué noticias estuvieron leyendo? ¿Quién me quiere ayudar? Martina. Una fue que... Nos contó nuestra Nuestraseño sí. que eh, en la noticia decía que hay una escuela y en la escuela había una nena sí. y la nena tenía quemada las manos po porque la mandaban a hacer jardinería con unos tóxicos que le, le, que le quemaban las manos y la maestra la vio y lo denunció. Decime, que estás con ganas de... ¿Tenés algo ahí para decirme? ¿Es la misma noticia o es otra? No. Bueno, a ver. ¿eh, ¿Alguien más recuerda la noticia de la que cuenta Martina? Yo. Decime, ¿algo más le faltó contar? No. Bien, entonces. Eh, esa nena tenía las manos quemadas con agrotóxicos. ¿Quién la mandaba a hacer jardinería? ¿Está bien? Los padres. ¿Los padres? ¿Y por qué? ¿Quién, quién contrataba a los padres y a los niños de esa familia para hacer eso? ¿Quién? Eh... Lo que se acuerden, lo vamos charlando entre todas ¿eh? y todos eh... Ella no tenía que hacer eso Pero por ahí le gustaba Pero tampoco le tienen que poner cosas tóxicas en las manos A ver, puede ser, no sabemos si le gustaba o no le gustaba Los niños no tienen que trabajar, solo los grandes Bien, en principio no era que estaba haciendo jardinería recreativa Estaba trabajando en, en el campo Porque hay gente que es dueña de campos y contrata gente para trabajar. Contrata gente grandes y chiquitos, que se van eh, pero en el caso de que haya agrotóxicos y se queman, los grandes y los chiquitos deben quemarse las manos con agrotóxicos, ¿no? No. No. En, no. La, en esa noticia que decía que eso pasa o no pasa? Man, pasa. Eso pasa. Ustedes me dicen que no debería pasar, ¿no? Ni los sí, grandes ni los sí, chiquitos no deberían. Debe pasar. Bien. Aparte contratan niños y eso también está prohibido. Quiere decir que el que es dueño de los campos está haciendo dos cosas. Una, haciendo que las personas que trabajan en su campo se quemen las manos con agrotóxicos. Y dos, contratando a personas que son chiquitas que no deberían estar haciendo eso. Ajá, sí, no deben estar haciendo eso. Bien, ¿y por qué las familias accederán a que sus hijos o sus hijas estén haciendo eso y ellos mismos quemarse las manos? Porque no tienen vivienda y los Bien. obligan ellos. Cuando uno no tiene trabajo y no tiene cómo conseguir eh, el, la plata para llevar después de comer o la vivienda o la ropa para tus hijos, terminás accediendo a cosas que si tuvieras eso resuelto no lo harías. Entonces hay sí. un problema grave ahí. ¿Se cumplen ahí los derechos de las chicas y los chicos? No, no. No, en esa noticia no se cumplen. ¿Qué otra noticia leyeron en la escuela ustedes para pensar en esto que estamos charlando? ¿Tenés algo ahí? Léemelo. Vos léeme lo le vos que tenés ahí de titular y después lo charlamos. 6 de cada 10 llamados a la línea de los chicos porteños son por situaciones de violencia. 6 de cada 10 de 6 de cada 10 llamados a la línea y los chicos del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno Porteño son por situaciones de violencia, en su mayoría por maltrato físico, por maltrato físico. Informaron hoy fuentes del organismo en el marco del Día Internacional de las Niñas de Asistencia a Niños que se conmemora mañana. Bien, entonces, me dice Valentina, me habla de la línea 102. La línea 102 es la línea gratuita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer denuncias sobre vulneración de derechos de chicos, chicas y adolescentes. Uno puede llamar y cuando vos llamás eh, podés hacer una denuncia sobre algo que le está pasando a un nene o una nena, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Bien, ahí dice que... Muchos llamados son por situaciones de violencia dentro de las casas. Y vos tenés otra noticia. Sofí, léeme el titular de tu noticia, cerquita del micrófono. Ah, mira, acá te pone uno. Ahí va. En una quinta de Barazategui, rescataron a nenes bolivianos sometidos a explotación laboral. Los víctimas de entre 5 y 8 años tenían las manos quemadas por pesticidas. Los dueños de la propiedad, Fueron detenidos acusados de trata de personas. Bien, entonces más difícil aún la noticia que lee Sofía. Se los denuncia a los dueños de los campos por trata de personas porque están aprovechando que son migrantes que vienen de un país porque necesitan trabajar y entonces son ilegales. Así que los tiene ahí retenidos y encima eh, haciendo trabajar a los niños y a las niñas. Bueno, bien, tenemos dos audios que armamos para compartir acá en la radio sobre estos temas. El primero es sobre el derecho a la educación.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 Eh, compañeros Ahí escuchábamos uno de los audios Acá había caras de sorpresa Caras de sorpresa de Uy, esa voz soy yo Eras vos una de esas voces, Martina Bien ¿Y cómo fue que grabamos esto? ¿Quién quiere contarle a la audiencia que no sabe cómo fue la cocina de este armado? A ver, contame. Eh... ¿Dónde estábamos? ¿En el aula o en la biblioteca? Ya no me acuerdo. En el aula. En el aula, bien. Clarisa llevó un grabador y nosotros le dijimos cosas de los derechos del niño. Y después ella se lo llevó a la radio y lo puso. Bien, F falta algo porque... Está exactamente igual que como lo grabamos en el aula o hicimos algunas cositas con ese audio. Decime, ¿vale? Se editaron. Se editó, ¿se acuerda que habíamos charlado que había cosas que estaban enlatadas, editadas, cortábamos, pegábamos, le poníamos un poquito de música? Y les hago una pregunta, eh, ¿vos te acordabas antes de esta grabación? ¿De cuál? ¿De eso que acabamos de escuchar? Eh... ¿Vos estuviste el día que yo tenía el grabador? Sí. ¿Y te daba vergüenza o no te daba vergüenza? Sí. No me da vergüenza porque no había audiencia, como mucho unos compañeros que conozco hace mil años. Ahora sí, ahora hay millones de personas escuchando, entonces, ahora sí que estás temblando, ¿no? Sí. <risa> Muy bien. ¿Y vos te acordás cuando fui con el grabador al aula? Porque pasaba algo, primero todos hablábamos, pero de golpe se hizo el silencio y cuando se prendió el grabador, les agarraba el cuiquin un poco, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Vos sí. vos te acordás cuando subí el sí. grabador? Sí. ¿Y dio nervios? Mucho, mucho, ¿viste? No sé, pasa como una cosita ahí, todo el mundo habla cuando hay que hablar, ¿qué pasó? Arrugamos, nos daba Estamos nervios Y después también había varios que decían que no la voz le sonaba rara, ¿les suena rara la voz cuando se escuchan? Sí, sí. sí. suena rara, muy rara cuando, sí. cuando uno se escucha, después nos acostumbramos igual Bien, nos queda entonces un audio que armamos que tiene que ver con esto de la línea 102 Que está bueno porque de paso, como es una radio que escucha un montón de gente, la gente sabe que se puede llamar al 102, que se tiene que llamar al 102, cuando vemos que algún nene o una nena se le está vulnerando un derecho y que la 102 debería atender y debería darnos alguna respuesta. ciudad ...algunos chicos no se les cumplen los derechos... ...llamar al 102... ...la línea 102 es una línea que... ...que, que sirve para que... Eh, ...si vos ves un nene en la calle... ...y no cumple los derechos... ...vos llamas a esta línea... ...la línea 102 puede ayudar a un montón de personas... Se la, la personas, bueno, no. No? personas? Sí. Ah, sí, chiquita, La línea 102 fue ayudar a los niños o a los adolescentes? ¿Y a las niñas? Sí, sí a las niñas. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y lo Hora libre años que los jóvenes se aprobian del aire Hora libre 10 años, Diez años de, radio. de radio qué corrida que nos hicimos no cómo les va a Le explico bien, bien, bien. bien, les cuento a quienes están escuchando que hicimos cambiazo de equipo. Ahí anda la seño y los papás que colaboran corriendo. La seño, Gabriela, corre para acá, corre para allá. Nueva gente entró al estudio porque son tres grupos para que todos los chicos y las chicas tengan la experiencia de hacer aire, de hablar al micrófono, que es toda una experiencia nueva. tan contentos y contentas de estar acá al aire? Sí. Bueno, necesito saber los nombres. Empieza el compañerito allá. ¿Cómo te llamas Bien cerquita del micrófono. Decime tu nombre nada más. Si no soplá, me lo el amigo, me lo soplá. ¿la? Nico. Nico es aquel que está allá y le dio vergüenza. ¿Y vos cómo te llamás? Noah. Noah, ¿cómo andás? Bien. Bien, vos no sueles ser más vergonzoso del grado, no. ¿Tu nombre? thiago Tiago, ¿cómo andás, thiago Bien. Bien, ¿y acá quién está? Hola, soy Gonzalo. Gonzalo, más alto y al micrófono la próxima. Chicas, ¿las <ríe> chicas del grupo allá? Mía. Mía, ¿cómo va? Luzmila. Hola, Luzmila, ¿Y acá quién está? Pégate algún micrófono, fíjate a cuál. Bien, cerquita el micrófono, Fran. Bien. ¿Tu nombre, Francisco? Francisco, Francisco. Francisco? Francisco. Bienvenido, Francisco, al aire de FM, Riachuelo, que nos deja hacer esta experiencia increíble con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires de hacer radio. Y estamos todas y todos muy nerviosos. Ay, me olvidé, perdón. ¿Cómo es tu nombre? Uma. Más cerquita, Uma, te queda abajo el micrófono, ¿no? Uma. ¿Uma, cómo andas ¿Nerviosa, Uma? Sí, nerviosa. Les cuento que estuvimos charlando de los derechos de los chicos y de las chicas. Me contaron sus compañeros y compañeras cuáles eran esos derechos. Me hablaron de la línea 102. Me contaron de eh, también el derecho a la educación. Y charlamos sobre qué cosas eran necesarias para el derecho a la educación. Estuvo bueno pensar que a veces uno lee la oración. Los niños y las niñas tienen derecho a la educación. Y no se pone a pensar... ¿Cómo se cumpliría ese derecho? Entonces ustedes en la escuela me dijeron Bueno, eh, hay que desayunar Hay que vestirse, hay que ponerse el delantal Tiene que poder estar la seño Tiene que haber una escuela, ¿no? Sí eh, Tiene que haber útiles ¿Qué más me dijeron? Si, tiene si al... que una cartuchera Si alguna de esas cosas no están ¿Cartuchera? ¿Qué más? Eh, si alguna de esas cosas no están chau, no hay derecho a la educación, ¿cierto? Y que me, había chicos y chicas que, bueno, por algún motivo, esas cosas no las estaban pudiendo tener y entonces el derecho a la educación quedaba medio medio trunco, ¿no? Bien. Ahora, después de escuchar una canción, vamos a hablar del derecho a jugar. Otro derecho que a veces nos olvidamos. Como hay derechos tan importantes que no se cumplen, no sé, el derecho a comer, a ir a la escuela, a la salud, a veces uno se olvida de ese derecho, el derecho a jugar. Y es muy importante el derecho a jugar, ¿o no? Sí. Bien, vamos a escuchar un poquito de música Y después seguimos charlando con los chicos y las chicas Soy bolita en Italia Soy colombo en Nueva York Soy sudaca por España Y paraguas de Asunción en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 Animate. Con los profes Darío y Daniela Bye, Programa de alfabetización, educación básica y trabajo Nadie, nadie se, se libera, libera solo, nadie lidera a otro Nos, Nos liberamos, liberamos juntos. juntos Atención, atención vecino, escucha escuche Espantarrejas cambia de día y horario Escuchanos todos los jueves a las 20 horas Acordate Jueves, 20 horas Agendalo, Espantarrejas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 Tremendo intercambio mientras que duraba la tanda y el, el tema musical eh, sobre el derecho a jugar. Veníamos, bueno, primero recordábamos, arrancamos siempre por la biblioteca. La seño de la biblioteca nos propuso un cuento y a partir de ese cuento empezamos a charlar sobre cosas. Era Natacha, de Pesetti, de Luis Pesetti, ¿sí? Natacha entonces era una nena de la escuela primaria que tiene que hacer una investigación sobre los derechos. Se va con la tarea, la, le dan tarea para la casa, ¿no? Sí. Bien. Se lleva la tarea a la casa y... Eh, tiene que... Escribe, pero escribe dos renglones. Porque, ¿qué quiere hacer ese día, Natacha? Jugar. Decímelo al micrófono. ¿Quiere jugar? eso que quiere ir a jugar. ¿Y la mamá que le dice? Que escribió poco. ¿La deja ir a jugar? No. No. Y ella insiste, insiste. Y ahí se arma un debate. Vuelve a la escuela y sigue con dos renglones. La investigación estaba que no, no pasaba nada. Entonces, le empieza a preguntar a personas de la escuela lo que me decía thiago antes. Eh, sobre el derecho de los niños y el portero le dice bueno, yo no tenía juguetes, ¿no? no. Sí. sí. Ahí entonces sí. Natacha empieza a pensar ¿qué pasa? Hay un derecho que no se está cumpliendo. que Ella siente que no le cumple su mamá porque la manda todo el tiempo a hacer la tarea y que el portero parece que de chiquito tampoco se le cumplía. ¿Qué derecho era ese? Eh, jugar. Derecho a jugar. ¿Por qué es un derecho de los niños y las niñas jugar? Porque lo, porque si sos nene no, no tenés que trabajar. Bien. Jugar es una forma de aprender, es una forma de conocer amigos, es una forma de... De divertirse. De divertirse. Todas esas cosas para la niñez son muy, pero muy importantes. Lo que charlábamos fuera del aire, contémosle a la audiencia, chusmeémosle un poco lo que estuvimos hablando, es, ¿en la escuela se cumple el derecho a jugar? Sí, sí. mucho. Mucho vos decís, Luz. A ver, decime en qué momento en tu escuela se cumple el derecho a jugar, Luz, Milá. En los dos recreos. En los dos recreos. Obvio, que no se pueden perder por nada el mundo o a veces... Mm. A veces sí. A me veces sí. una. Bien, bien. ¿Y a qué se juega en el recreo? ¿A qué jugas vos? ¿Cómo era tu nombre que me olvidé? Gonzalo. Gonzalo decime bien pregadito al micrófono, ¿a qué jugás vos en el recreo? Jugamos a bloques. ¿Jugamos a, bloques? ¿A bloques? Sí. Ajetrés. Bien. Y... Te sí, hago una más. pregunta más. ¿Las chicas y los chicos juegan juntos? Sí. Bien. Allá. Tú, vos vas a querer decirme ¿A qué jugás vos en el recreo? No, De decime vos, tu juego preferido. La mancha. ¿La qué? La mancha. Ah, la mancha, perdón, no entendí. ¿Mancha qué? ¿Mancha normal? Sí. Mancha normal. ¿Se puede correr en el recreo? En el mm. primero no. En el primero no, pero en el, en el, el último, último sí. sí. Ah, ¿cómo se es explica? Porque hay un recreo que salís afuera y ahí sí podés correr. Porque hay más espacio. Hay más espacio. Bien, adentro otro... no, porque ahí a te puedes golpear y cuando corres adentro. Ok, entonces, ¿hay juegos distintos para adentro y para afuera? Sí. sí ¿Los sí, juegos sí. de adentro que son más tranquilos, cuáles serían? Eh, lo que decía los él. Los que de... combis. ¿Los qué, es, lo, lo, No, dejo el. Igual. Ah, perdón. La, ¿Qué cosa? Ajedrez. ajedrez. Ajedrez. ¿Qué otro? Ahora, jenga. La jenga. Jenga. ¿Vos a qué jugás en el recreo de afuera? En el que se puede correr más ¿Qué te gusta jugar? A la mancha La mancha, ah, parece que es el hit la mancha Levante la mano, quien su juego preferido es la mancha? ¡Uuuh! Ah. Parece que está buenísimo la mancha Bien, entonces en la escuela se cumple el derecho A jugar en los recreos ¿En algún otro momento se puede jugar en la escuela? ¿Tiago? Eh, no Bueno well, eh, No leer cuentos pero jugar. Bien, que está como bueno igual. Bien, bien. Se acerca algo de lo placentero, de algo más descontracturado que la tarea. Leer cuentos tiene, está bueno lo que deciste. Algo ¿qué otro momento tal vez se parece en algo al juego, o a la parte más recreativa de los que vivimos en la escuela? ¿Hay algún otro momento? Ah, duda Con la seño ¿Todo el tiempo se está haciendo tarea? ¿Todo el tiempo? todo, no, el, ¿todo tiempo? el tiempo no. no A veces tenemos eh, los recreos Y sí. ahí podemos descansar Ahí descansan sí. Bien, bien Fuera de la escuela En el barrio ¿Todos viven en Boedo? Yo Yo vivo en Boedo vivo en Boedo Boedo ¿Boedo? Jujuy uh -huh. Más para este lado Bien uh -huh. En el barrio Sí Qué espacios hay para que se garantice a todos los chicos y las chicas el derecho al juego? El Decimos. parque. ¿Quién me habló? Ah, perdón, estoy ciega. Parque El Dulumila, parque. el parque, ¿para vas? al Centenario. Parque Centenario, ya nos mudamos de barrio. Estamos en Almagro, ¿no? ¿no? En eh, Rivadavia. Plaza Rivadavia, Parque Rivadavia. Bien. Dos. Acá, ¿qué otro lugar cerca tienen ustedes vos, que estás más para el lado de Jujuy? ¿Tenés algún espacio en tu barrio para poder garantizar el derecho al juego? Estás pensando No se te ocurre nada Acá ustedes, a qué, ¿hay algún lugar en el barrio para sí. jugar? Eh, el parque de Rivadavia El Centenario Bien Hago una pregunta, aparte de un parque ¿Hay algún otro espacio barrial Que tenga que ver con el derecho al juego A la recreación, al tiempo libre Que tienen todos los chicos y las chicas? ¿Qué otro espacio puede ser para garantizar eh, Este derecho? Eh, un... Depende de qué juego a ver, no. Veni, si quieres hacer un juego deportivo, por ejemplo. Sí, eh, puedes alquilar una canchita, por ejemplo, del fútbol. Alquilar una canchita, bien. ¿Para alquilar una canchita es de acceso libre o hay que pagar? No hay, hay que pagar. Hay que pagar. Hay, ya, ya ahí hay una restricción, o sea que es, hay que tener el dinero. Quien no lo tenga, bien. ¿Qué otro espacio hay en el barrio para poder jugar o hacer deporte o disfrutar del tiempo libre? No hay muchos más, ¿no? ¿no? No. Bien, entonces, lo primero que podemos compartir con la audiencia es que, que en todos los barrios haya parques y plazas es muy importante porque es el lugar que garantiza de manera libre que los chicos y las chicas puedan tener eh, un lugar para jugar. ¿En Boedo hay plazas? Sí. Nombre. Eh, esa está en Caballito. Bien, hay una sola plaza en el barrio de Boedo Que creo que se llama Mariano Boedo Y es una sola Que es poco para un barrio tan grande, ¿no? Sí. Debería haber otras plazas Así que podríamos, aprovechamos hacemos el reclamo Queremos otra plaza en Boedo Porque una sola no nos alcanza, ¿no? Claro, ya que estamos en la radio, ¿cómo no vamos a aprovechar? Bien eh, Jugar, yo quiero saber a qué juegan En casa, ¿tienen el derecho a jugar ustedes? Sí Bueno, a ver quién me cuenta Vos, allá, ¿a qué jugaste en tu casa? Tu juego preferido de casa al micrófono bien pegadito, decímelo A la play A la play, bien ¿Y acá a qué juegan? Sí eh, A veces juego a, al fútbol Pero con una pelota blandita Porque en casa sino terrible, sí, claro sí. Sí. No Me no imagino la situación sí. Y también a la play También a la play ¿Y vos a qué jugás en tu casa? Sí. Pegadito al micrófono Juego a veces con la canchita ¿Con la canchita? ¿Qué? ¿La canchita es como un metegol? Sí, sí. Sí. Allá, chicas, ¿su juego preferido de casa? Eh, yo juego a las cartas A las cartas, ¿y vos? al ajedrez A ajedrez Francisco, ¿algún juego que me quieras contar que te guste jugar? ¿Cuál? El tamaño ¿Cuál? No escucho El tamaño de batalla Ah, un jueguito de la batalla Me está diciendo Francisco ¿Y vos, a qué te gusta jugar? Decímelo fuerte al micrófono. A los dados. A los dados. ¿Y quién tiene hermanito o hermanita? Yo. ¿Grande o chiquito? Grande. Grande. ¿Y jugás algo con tu hermano grande o no te da más bolilla ya? No. ¿No te da bolilla? No. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Uno veinte. Ah, fuiste ya, chao. Otro 16 Claro. <risa> ¿Al fútbol no? Nada. Nada. Y ya no, es que se da, se pone... Después sí. otra vez vuelven. ¿Vos tenés hermano, grande o chiquito? Hermana. Hermana. ¿Chiquito o grande? Hermana. Pequeña. Pequeña. ¿Y vos jugás con ella? Sí. ¿A qué jugás? A veces jugamos con la pelota. ¿Con la pelota? Y a veces leemos cuentos, jugamos. Bien, leemos cuentos. ¿Alguien más tiene hermano acá? ¿Y juega? No, ¿Nadie? Yo no tengo hermano. Pero... ¿Vos tenés? No. no. No. No. Y escuchen, los que tienen hermano, bueno, vos no porque no te da bolilla, pero ¿es más divertido, es divertido. en vez de jugar solo jugar con tu hermana? Es divertido. Es divertido, está bueno, si estás como jugando con otra persona. Bien, hablando sobre los derechos de los chicos y las chicas, hablamos del derecho a jugar, que para a veces en la gravedad de las situaciones de algunos chicos y chicas pa pasa inadvertido. Pero acá también en el barrio este hay lugares para garantizar el derecho a jugar. Hay espacios de jugotecas, hay casas del niño... Bueno, las escuelas están los recreos y los patios, hay plazas en el barrio de La Boca para garantizar el derecho a jugar y es muy importante. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos un poco de música? Porque se nos va el programa y nos queda un grupo todavía. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música bien. y hacemos el cambiazo. ¿Te parece bien, thiago Muy sí. bien estuviste, Tiago. ¿eh? Dale. Nos vamos y sigo charlando con los chicos y las chicas de tercer grado de una escuela de Boedo que nos visita por primera vez acá a FM Riachuelo. vamos al aire y es el último grupo bienvenido a Madeo cómo andás bienvenido Axel acá vuelven algunos Alex. compañeros Alex ay perdón lo, lo vi al revés perdón cómo es tu nombre Charito, Charito si sí, te tengo grabada Charito eh, Patri y Bastian con B larga me dijiste me reto está bien. Muy bien, bueno, último bloque, estamos hablando sobre los derechos de los chicos y las chicas y sé que estuvieron en asamblea ustedes en el aula charlando un poco sobre los derechos, porque sí. muchas veces mucho bla bla que estudiamos los derechos y que sí, que lo sabemos todos de memoria y después cuando hay que estar en la escuela y en el grado, ¿qué pasa? ¿Se cumplen o no se cumplen esos derechos? No, no. no. Más o menos, nos cuesta un poco sí. ahí, ¿no? Sí. Bien, ¿me quieren contar alguien qué estuvieron charlando? Sí. ¿A tienen derecho ustedes en el aula, en la escuela? Decime, Martina. Derecho a la educación. Bien, eso se cumple en la escuela, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? Derecho a jugar. A jugar, bien. Eh... Decime, Bastián, habla. Al micrófono pegado. Derecho a divertirse. ¿También se cumple eso en el aula? Sí. Sí. Bien, ¿qué otra cosa? Tengo derecho a sentirme seguro Tengo derecho a que me traten con cariño Tengo derecho a que si me pasa algo Me ayuden a ser, escuchado. a ser escuchado ¿Pasa eso Martina, el derecho a ser escuchado? Sí, sí. más, o menos, más o menos ¿Y cómo es ese más o menos? Contame Porque cuando uno habla Lo escuchan Y después viene otro Y ese uno que había hablado antes No lo escucha al otro Se recomplica eso de estar Escuchando al, a lo que dice el compañero Tomar lo que se dijo Hacer algo con eso A veces hablamos todos a la vez A veces solo nos importa lo que nos pasa a cada uno ¿No, Madeo? ¿Qué dice thiago ¿Vos qué decís en el aula? ¿Están pudiendo a partir de esta reflexión con los derechos Empezar a darse cuenta que Tal vez alguno se siente mal y hay que prestar atención Para ver qué le pasa o no? Más o menos y sí, más o menos Porque... Pás o menos, porque a veces cuando, cuando alguien... Bueno, lo mismo que dijo Martina, cuando hable cuando alguien habla, los otros lo escuchan y cuando um, los otros hablan, el que no habla, no lo escucha. Es no Yo eh, estuve viendo un material que estuvieron trabajando con la seña que decía esto el derecho a sentirse seguro, que nadie me va a pegar ni a tratar mal. ¿Y ¿Ustedes sienten que esto está se cumple en el grado...? ¿Todos se sienten seguros? Más o menos. Más o menos, ¿por qué sí, decís? para mí sí. Chico. Para vos sí, sí para, para, también. para vos también, Bastián, sí. Para mí no. ¿Para vos porque qué decís, no, Martina? No sé, a veces hay peleas. Hay peleas, ¿y cómo se resuelven? Porque está bueno eso también. Sí, que existan los derechos no quiere decir que no existan los conflictos. El tema es si se pueden resolver de otra manera. Hay conflictos sí, en el grado, Bastián, al, al micrófono. Como avisarle a la seña, avisarle... A la señora que le di que le diga a los papás. Bien, hay formas, ante los conflictos, las situaciones, las peleas, cosas que son parte de la vida, hay formas de resolverlas distintas. Los que se portan mal, la señora le pone nota. Ajá, la señora les pone nota. Y ayer, ustedes estos días estuvieron, ¿cómo fue esto a hacer una asamblea? ¿Todos hablaron, se escucharon entre ustedes o más o menos? Sí. sí. Decime. Sí. ¿Sí? ¿Qué fue? A ver, si vos me tenés que decir en una oración... De lo que charlamos con la señora el otro día, que era como el cierre de esto de pensar en los derechos de los chicos y de las chicas. Yo me acuerdo esto muy importante. ¿Qué? Decime algo. Lo más importante que aprendiste. Ah. Eh, Pegado al micrófono, decime. A escuchar. Sí. A divertirse. Y a hacer mucha tarea porque aprendemos cosas nuevas. Bien. vos ¿Eso te quedó como que aprendiste de este trimestre que estuvimos charlando sobre los derechos? Eso. Amadeo... De, los, de lo que charlaron con la seño ¿Vos qué te quedó así como importante Sobre los derechos de los chicos y las chicas? Que te lleves, a, que aprendiste Que se lo vas a contar en tu casa a alguien Para enseñárselo porque vos lo aprendiste Que, que los papás no tienen que hacer trabajar a los, a los niños Bien, vos aprendiste eso y está buenísimo Para también contarle Te hago lo más importante que te lleves De este tema que estuvieron viendo en sociales ¿Qué? En prácticas de lenguaje, también en la biblioteca. Derecho a la salud. El derecho a la salud, bien. Ese es muy importante para vos. Martina. Eh, para mí también es muy importante el derecho al juego. El derecho al juego. Charito, ¿estás ahí? Sí. <ríe> Contame, ¿qué cosa sí... sí...? No te animás. ¿Vos sí. te animás a decirme algo importante que te haya llevado? Decímelo bien cerquita del micrófono. Sí. Eh... Derecho a tener casa. Bien, contame, ¿por qué te parece que ese es muy importante? Porque si no tienen casa no tienen lugar donde vivir. Bien, si uno no tiene un lugar donde vivir, todo el resto de los derechos están bastante complicados, porque ir a la escuela, tener un lugar calentito, que la familia pueda cuidar a los niños y a las niñas tiene que ver con el hogar y mucha gente en la ciudad de Buenos Aires está sin casa en este momento, así que ese derecho también hay que aprovechar para reclamarlo. ¿Bastián vos, qué crees? ¿Cuál es el derecho o lo que vos te llevas como importante de esto que estuvieron estudiando en la escuela? derecha a jugar y derecha a aprender. Esos son para vos muy importantes. Exacto. Bien, bien. Y les hago una última pregunta, porque si nos va el programa. Vienen del acto del 9 de julio. ¿Ustedes les tocó hacer el acto el 9 de julio? Sí. ¿Qué hicieron, Martina? Hicimos eh, El Pueblo que no quería ser gris. Ay, oh, El Pueblo que no quería. Que estuvo es prohibido cuento. por un tiempo. Uno de los cuentos prohibidos por la dictadura. La intro un poquito para eh, meternos en tema. No sé si vamos a llegar a escucharlo todo, pero... Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, ordenaba aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran Que hiciera así o que hiciera así Tantas órdenes dio Que un día no tuvo más cosas para ordenar Entonces encerró su castillo y pensó Y pensó hasta que decidió Ordenaré que todos pinten sus casas de iris Y todos pintaron sus casas de iris Todos menos uno Del cartel Ahí está, ya estamos al aire Nos agarró justo el aire al pleno vuelo Estábamos escuchando la introducción de El Pueblo que no quería ser gris. Es un cuento, como me contaba bien Martina, que estuvo prohibido en la dictadura. Y yo quiero saber, ¿les gustó el cuento? ¡Sí! Bien, un rey muy despótico que ordenaba, ordenaba, ordenaba, nunca escuchaba a nadie. y se Ordenaba y ordenaba y un día se le ocurrió ordenar que todas las casas tenían que estar pintadas de gris. Pero todos pintaron la casa de gris menos... Uno, uno, uno, uno. ¿Y qué pasó entonces a partir de ese uno? Un uno que se reveló, un uno que se animó a desobedecer No a ver. Había uno que estaba sentado mirando el cielo Y que vio a cruzar una paloma azul, roja, azul, y, blanca. roja y blanca ¿Y qué se es que le ocurrió entonces? Que, que uno pinte su casa de roja, azul Claro, dijo todo gris, con estos colores tan hermosos ¿Por qué? ¿Y entonces qué pasó después? La pintó no más. La pintó no más. Bien, se me lo acuerdan de memoria. La, la pintó no más y entonces La pintó. Sí. Y después uno que, que estaba era el vecino de ese se la pintó también así y Porque entonces, vio que era muy linda, dijo. Sí, sí. Y, el, y el rey se cayó de espaldas dos veces. Bien, escuchen entonces, con uno que se animó a desobedecer, ya después otro que se sumó y así se fueron sumando. Sí. Bien, y el acto del 9 de julio de la independencia, Rocío, ¿estuviste en el acto? Sí. ¿Acercate al micrófono? ¿Estuvo bueno el acto? Sí. ¿Fue mucha gente? Sí. ¿Te dio vergüenza? ¿Vos actuaste? No, no. Mirá... Les hago una peren, ¿Qué tiene que ver el cuento De este del pueblo que no quería ser gris Con el acto del 9 de julio? ¿Qué pasó el 9 de julio? Mm, eh, día, ¿Qué es el 9 de julio? El, el día de la independencia, de la independencia ¿Qué? Obvio ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Que, que eso demuestra que, que tenemos que ser libres Bien Que no nos tiene que mandar nadie porque como antes no gobernaba el rey, el, de, el rey de España. Bien, animarse a desobedecer para ser libres, ese es un poco la metáfora de ese cuento. Con razón que los militares lo habían prohibido, ¿no te hago? Sí. Ahora entendemos todo, porque al principio decíamos, ¿por qué este cuento tan para niños, niñas? ¿Por qué está prohibido ahora entendemos, porque está prohibido, es un cuento peligroso. ¿Te estuvo bueno el acto? Sí. ¿Qué te tocó hacer a vos algo? Ser guardia Ser guardia Amadeo, ¿qué te tocó hacer en el acto? Eh, caballo Caballo, ¿y allá? quisieron hicieron? Eh, ella fue guardia y yo fui el que pintaba la casa Bien, mí? ¿que fuiste uno de los rebeldes? Mm. Mira, ¿qué fue, hiciste vos, Bastian? Yo fui el rey Oepa. Eh, Pero eras malo, entonces Era muy importante el personaje, pero eras medio malo, ¿no? Mm, ¿Y usted? vos hiciste algo? ¿No? ¿En el acto Nosotros hicimos de pueblo. Bien, el pueblo. ¿El pueblo que estaba ya pidiendo la libertad y pintar las casas de colores? Sí. Bien. Y Charito tiraba papeles. Y Charito tiraba papeles. ¿Charito también estuvo? Porque eras parte del pueblo festejando ¿Sí? la independencia. Sí, ah, digo, Charito. Ah, paseaba ¿verdad? el perro. Ah, porque el perro también se pintó de los colores. Sí. Bien. Se nos va el programa. Se nos fue el programa. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien. Señor, felicitaciones a este grupo porque estuvo muy pero muy bien, felicitaciones a las escuelas que se animan a trabajar esto porque tiene que ver con un debate de ciudadanía, con eso que la escuela pública debe, tiene la obligación y el derecho de ejercer y de ayudar a que se ejerza que es la ciudadanía de los chicos y las chicas, eh, la pasé muy bien en la escuela, está buenísima la biblioteca, es relinda la escuela, están buenos los patios, por eso se divierten, así que Bueno, felicitaciones. ¿Van a volver el año que viene? ¿El va a volver el año que viene con algún grupo? Porque estuvo bueno. ¿Te gustó Martina hacer sí. radio? ¡Sí! Bien, entonces... Llegamos al final, ¿no? Estamos ya tocando el final. Muchas gracias por haber compartido este Hora Libre en el Barrio. Ya volverá Patricia, supongo, el próximo programa. Me gustó estar acá, Juan, ¿eh? Muchas gracias a FM Ria por darnos la oportunidad de hacer este ciclo de hacer radio con los chicos y las chicas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a, gracias a toda vos. la comunidad educativa que vino. Gracias, Tiago, por darme las gracias. Gracias a Analia, mi compañera, acá haciendo la producción. Esto gracias. fue Hora Libre en el Barrio.